Buenas tardes ochenteros y ochenteras, esto es Play k e y s con Ricky García. Noche todos los gatos son pardos. ¿eh? Esto es Play Kiss con Ricky García. Sí, sí, sí, sí. Esto es Kiss. Bueno, pues hoy hemos invitado a la tarde de Kiss a p o l i s Hoy hace 44 años, en el 78, se publicó el single Roxanne de la banda británica Police. Fue el segundo sencillo de la banda y posiblemente lo más conocido. La canción fue compuesta por Sting y escrita desde el punto de vista de un hombre que se enamora de una prostituta. Al cabo de un año de su lanzamiento, fue relanzada aprovechando la creciente fama de la banda. La canción estaba incluida en el primer disco del grupo de Sting, Odlandos de Amor del 78, así como e l disco en directo llamado Life. Roxanne vendió más de 400.000 copias y fue disco de oro en el Reino Unido. La canción o c u p ó e l puesto 388 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista. Rolling Stone. Y en el 2008 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Sí, amigos, ahora disfrutamos con Police y esto que se llama. RUN! e s y e n d o corderos o escucháis Play Kiss con Ricky García? Poneos cómodos mientras yo preparo la mesa. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Qué ideal! El sonido de Eternal y e s t e I wanna be the only one. Sí, Nosotros queremos ser los únicos en tu d i a l y por eso tenemos preparada un montón de música genial para esta tarde. Por ejemplo. Rem. Y además una versión en directo genial de Back to You de Brian Adams. s g a c i s Si eres fan de Brian Ams, d a te lo vas a pasar genial. Y además, Pink con su Just Give Me a Reason. Ya ves que aquí música no nos falta a las 24 horas del día. Esto es Kiss. Y por las tardes, para ponerte en órbita. Esto es Play Kiss. But I won't feel blue Like I always do Cause somewhere in the crowd there's you We e can see I know it's gonna mean so much to n me. Tonight the super, trooper lights are gone. De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Ki. ブラジルのアダム Bueno, si te capas de incorporar, nuestro tema del día de hoy que va relacionado con el Día Mundial, que hoy es el Día Mundial de la Salud, y queremos saber uno de tus hábitos saludables, ¿vale? 606-712-658. Hola PX, hola X. Hola. Agua con limón todas las mañanas. Y por supuesto, i XFM, muy saludable. Ni COVID, ni gripe, ni leches. Hola Marita desde Zaragoza. Hola guapa. Mi hábito saludable es tomarme una copita de vino. Con las comidas,、sí. que le da otra alegría a la vida. Y está bien bueno. Hola, soy Isabel de Tarrasa. Hola. La dieta saludable que hay más buena en este mundo ¿Sí? es levantarte. ¿Eh? Y lo primero que tenemos que hacer es poner Kiss FM、Olé. con esa música tan maravillosa que nos hace bailar. Sí, señora. Mientras que desayunamos, nos aseamos.、Olé. Y así bailamos y cantamos felizmente. Esa es la mejor dieta que hay en este mundo para el corazón. Hola, soy Chema de Madrid. Hola, Chema. c o n l a forma que tenemos en casa. Para meter más verdura en las comidas es tener siempre p u r é hecho y tomarse una tacita con las cenas. Hay un montón de tipos distintos de p u r é s y todos muy ricos. Deduzco que tenéis niños en casa, ¿eh? 606-712-658. Cuéntanos cuál es tu hábito saludable. Y con los amigos de Energy System, hoy te llevas un altavoz, mini altavoz, chulísimo y que suena genial. Ya verás qué bien suenan las tardes de 15 FM en tu nuevo altavoz. Quédate con nosotros. <night. S 2> right from the start, You were a thief,You stole my heart, and i y o u r willing victim.I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with i t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 FM 20イチ o n ネマジェイ o ェカネマ i ェイ What should be? ¡Qué magia! Lo que surgía del talento, el gran f r e d d i e m e r c u r y Y esta es una de las canciones de e l y su banda, Queen,、A、King of Magic. A las 6 y 47, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Son las 5 y 47 si estás en Canarias. Esto es Big Lives. Con r i c k y García. Acompañándote a casa o e s t á s haciendo lo que estés haciendo, aquí con el mayor de los placeres del mundo, porque lo pasamos genial. Con la buena música que ponemos y con vosotros. Que hoy es el Día Mundial de la Salud y queremos conocer uno de tus hábitos saludables. Y no, no, no, no nos convence el del surfing y el zapping. ¿eh? Fíjate, a b a r a n t a de Barcelona dice: acampar en la cama los domingos. Marita de Zaragoza, que no le falte su copita de vino en las comidas. Estefan desde Madrid dice un vasito de agua con limón por las mañanas y ni COVID ni leches. Y Víctor de Cartagena dice un abrazo de sus niños al llegar a casa. Oh. Oh. <risas> Cuéntanos tu hábito saludable en el 606-712-658. Hoy con Energy System, un altavoz genial para que nos escuches cuando quieras y donde quieras. Esto es Play E. Con Ricky García. But、I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where The station has o n b r i g h Gonna make it right.、And、as I turned up the collar, I o n my favorite winter c o a t t h i s w i n d is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Michael Jackson, que produjo Quincy Jones, como le gustaba a Quincy Jones, hacer sonar las cajas. ¡Bam! ¡Bam! Se nota la producción del gran Quincy Jones en esta canción. Y es que hay canciones, amigos, que se escuchan con el oído y con el corazón. Y esta es una de ellas. Michael Jackson. Man in the Mirror. Bueno, déjame que te haga una recomendación muy especial para cuando tengas un ratito libre o si te coges unos días de asueto en Semana Santa. Sí, XFM 20 aniversario te presenta la gira Mecano Musical Experience para que puedas revivir las canciones legendarias de Mecano con una puesta en escena brutal. Fíjate, son 29 artistas en escena entre músicos, cantantes y bailarines. Y lo más importante y lo más chulo: Y es que vas a poder escuchar las versiones más estupendas de las canciones de Mecano en directo. Canciones como esta: Barba Venus. Más de 100.000 espectadores ya la han visto. ¿Y tú te lo vas a perder? No, hombre, no. Llévate a la mujer, llévate al marido y a los niños y lo pasáis en grande. Más información en www.kissfm.es. Kissfm, 20 años con la mejor música. Y ahora llega Ismael Arroz con las noticias. No te vayas. Esto es Kiss.